Con un sentimiento profundo y de admiración a mis compañeros de siempre, este mensaje queremos brindar. Qué triste es pensar lo que sucedió Que representa cantos y labores Voor het que... Para todos los que se fueron Pero que están en todo momento presentes En el corazón de todos los pueblos